Desde mi ventana veo a Buenos Aires, siento como crece y se va de mí, ya no hay más malbones, pocos empedrados, ya se fue el tranvía con rumbo hacia el sol, pero en mi recuerdo me sito contro il me arrughen suo frège me obliga a soñiar i veo a sandrini sorriendo abrasado con tanta se cosa con disépolis ¿Dónde estás, pebeto? De mis ilusiones No quedan faroles que te den su luz Ven y no te vayas Quédate en mis ojos y en los labios rojos que un día perdí Vos me diste todo Cumpliste mis sueños La ñate en el vidrio De aquel cafetín Me enseñó a quererte La voz que callara Un día lejano Allá en Medellín Cuídame a Rivera Llámala Merelo Y con el polaco Cántame otra vez, decirle a Don Hugo que él sigue en el alma y que nunca nadie lo podrá olvidar. Abrime tu cielo, lánzame a tus calles y desde mi vuelo te voy a besar. Me abriste los ojos, me diste aventuras, me enseñaste todo lo que hay que soñar. Estás muy mimada, te hace versos Borges y hasta Don Quinquela. Te obsequió un pincel, mira que sos linda, algo pretenciosa y hay que comprenderte como a una mujer. Cántame tus noches, encende tus luces, vestíte de novia y subíme a tu altar. Quedo a tu lado, cambia como quieras, yo nunca en la vida te voy a dejar